y en muchos la otra oreja Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras. Un programa que intentamos que tenga mucha música y algunas palabras. Nuestro mail otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos la otra oreja y saludamos a las otras orejas que van desde la Patagonia Austral o y desde Skell hasta las proximidades rebeldes de Nueva York. Y por supuesto, emitiendo este programa desde Radio de la Azotea en sus 17 años, la primera azotea en planta baja y en la nueva normalidad antipandémica, la operación técnica y anticovidenia de Lucas Durso. ¿Sí? ¿Por qué te reís? Este, bueno, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa Yo soy Lara Lara también está, claro que sí Vos sos el guardián Ashman No, no, así no Vos sos Edun Ashman Eso, ahí bien Lara, bien, gracias Que te salga lindo tu programa Gracias Este, bueno eh, Y hoy tenemos un programa bastante particular como la otra oreja Estás escuchando por la otra oreja La otra oreja de mujer Y estamos muy próximos pasados al 8 de marzo, ¿no? y no saludo a nadie por ser mujer ni por sentirse mujer. Mis saludos y mi respeto son para aquellas que diariamente luchan por la equidad de género, por sus derechos y libertad. Para aquellas que en su militancia cotidiana, en pequeños o grandes gestos, dicen no a cualquier tipo de dominación. En el Día de la Lucha de las Mujeres, no como nos venden el día de la mujer meramente <música> mis bolivia paren de matarme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 De mañana me matan y mueren todas mis hermanas me duele el cuerpo y las entrañas no quiero que me toque chavo no tengo ganas me matan y se infecta la raza humana le temen al poder que de mi boca y mana soy esta vida que pudra y no sana me matan y conmigo se muere mi mama y es la historia de la humanidad que es la historia de la enfermedad i got a o que mal que estamos los humanos locos Para estás escuchando según la otra oreja. Y el patriarcado es un asunto no solamente un problema de mujeres, ¿no? Y y hay unas mujeres que que dicen lo suyo que están haciendo la revolución dentro de la revolución. Escuchamos una compañera zapatista. La revolucionaria de la mujer. Primero, las mujeres, sin importar su raza, credo, color o afiliación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tres, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos pueden tener y cuidar. Cuatro, las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener grados, cargos, si son elegidos libres y democráticamente. Cinco, las mujeres y sus hijos pueden tener un salario justo tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. 6. Las mujeres tienen derecho a la educación. 7. Tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. 8. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección a la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios ley revolucionaria de la mujer y así nos contaba bajo la lluvia en Noventic un caracol zapatista nos leía una compañera muy querida del ejército zapatista de liberación nacional y ahora escuchamos de acá de Argentina a Mora Navarro esta jovencísima música que que nos canta Libres. Hoy me levanto otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más por la TV Que su pollera que era fiestera y su asesino que Sabes si poré volver Solo quiero caminar en paz Deja de gritar que no paren de matar no quiero correr más Por mis hermanos Si viva no quiero libre sin miedo de ser lo que quiero ser voy a vestirme como quiera con vino con posteray voy a luchar por el aborto legal para que mis ororas no muera más en manos de este sistema. escuchando por la otra oreja La otra oreja de mujer Y la compañera Isa, la hermana, la hermanita Isa de la Plata dice comparto el recordatorio con mis hermanas de hijas la plata ensenada aquí estaremos escuchándoles desde la otra oreja reivindicamos la lucha revolucionaria de las compañeras detenidas desaparecidas y ante la violencia machista y patriarcal nosotras luchamos y nos organizamos si tocan a una respondemos todas nunca tendrán la complicidad de nuestro silencio otra vez arriba las mujeres abajo el patriarcado se va a caer se va a caer así nos dice nos dice Isa desde la Plata. Eh Naida dice muy buena selección de música, gracias y vamos a a otra música de acá. Femiganza. Nos canta Boy. që el sida atravesando porcelana la familia se unida y al congreso mis hermanas soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana voy rimada y encendida voy quemando la sotana bajame la persiana que el machito está con miedo no le gusta imaginar que se termina el medio evo todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego te dolió saber que acaban prescindiendo de tu huevo yo me entrego el movimiento como rima la pista se que américa latina va a ser toda feminista no me alcanza la voz de tu prejuicio Ese o machista usó la mierda que tiras Y me enaltesco como artista boy. boy Boy, boy, boy Con orgullo de quien soy Boy Boy, boy, boy, boy. Voy agitando, transformando desde hoy Boy Boy, boy, boy, boy. Tiniendo ver de aquel lugar en donde estoy Boy Boy, boy, boy Haciendo hermanas en la misma dirección Si sí. Si Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre Estoy educando para no matar y no para evitar la muerte Que el amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte Que la mujer al caminar no debería ser valiente Que si existe la igualdad también contempla disidentes Que es posible empatizar desde el respeto Y aunque intenten desunir y desarmar Sembrar el odio entre la gente Feminismo, libertad, revolución es ser conscientes Ya no nos callamos más Viva la voz y alta la frente En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes Se encontrar pañuelos verdes en cada esquina de la ciudad, se encontrar pañuelos verdes. en 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información es la misma Si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Y mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Introsexualmente, monógamicamente y por el resto de nuestras vidas, o simplemente no amaremos. Porque una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. escuchando por la otra oreja y recibimos muchos mensajes de andrea de buenos aires cristian media también de buenos aires rocío desde guanajuato en méxico rosana desde acá de mar del plata manco desde méxico y eh Diana Gallardo de Buenos Aires. Eh bueno, hay varios, eh, hay Sandra de Honduras, Sandra de Honduras que se conecta eh al inicio del programa antes que empiece, eh, desde Honduras escuchando la otra oreja. Hola, Río. Hola, Río. ¿Todo bien? Ay. ¿Hay qué? Sí. Sí, ah, bueno, bien, bien. Bueno, eh después hablamos, Río. Ah, ya se me había SOSO. Ah, sí, gracias, eh, gracias. Este, bueno, eh tenemos eh mensajes también de Gabriel Cabrejas, un crítico eh un crítico duro, ¿eh? Crítico duro. Dice, "Muy bueno ese Femi Rap y la declaración de la Compa Zapatista, emocionando otra vez haciendo historia, amigo." Eh, bueno, no. Bueno, vamos a escuchar desde México ahora una una mexicana eh cantante, compositora, actriz. Eh es una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial. Eh hizo un documental que mucho no me gusta, pero fue testigo de de, de del rock eh, eh argentino, ¿no? Eh a mí me gustaba la banda de ska Tijuana no, donde ella donde ella cantaba, ¿no? Y eh, y después eh yo la vi con Cafetacuba ¿no? en, en México. Bueno, estamos hablando de Julieta Benegas, que dice que mm, recientemente aprendió lo que era el el feminismo en Argentina. Vamos a escuchar Julieta Venegas Mujeres Por la otra lejera La mujer debe ser bonita La mujer debe ser callada Se mira y se toca Y no dice nada De repente sentí algo lleno por mi espalda me sacudió pues fuertes van enojadas pañuelo en mano para nombra Todas las luchas en movimiento las se la iglesia vuelve a sanar las mujeres están celebrando los hombres no saben qué hacer todas las luchas en movimiento la iglesia vuelve a sanar cercado no en nuestras difícil ser hermanos a mi hombre te toca aprender a escucharnos no intentes contar esta historia mi presente y mi pasado con esta amor Mësoen risks with leho it nating Jung Ne Moro I O Rhe, q u avez nam � dat të le faithe. escuchando desde la otra oreja. Escuchamos uno de los temas que es Himno de las mujeres en México. No acostumbrados a las canciones pegadizas. Eh a um, Andrea me dice sí, canciones pegadizas. Lucas dice también que le gustan algunas canciones pegadizas. Algunas no, todas, dice. Lu, todas, todas. Bueno, a mí no. Eh, pero bueno, estamos para compartir la música eh en relación a a las mujeres, ¿no? Y ahora vamos a ir a a la música de Colombia, ¿sí? Este, cambiamos la cortina a Lucas por eh, eh música por la otra oreja latinoamericana Dale Ahí está buscándola Ahí está La otra oreja latinoamericana y para la gente fundamentalmente de Colombia, de sobre todo de los oyentes de la otra oreja de contagio radio, vamos a escuchar al sistema sonoro Escártel, una banda que ya hemos pasado, eh una banda de corte muy político que fusiona a distintos ritmos, ¿no? Fue una de las primeras bandas colombianas de rock que tuvo la oportunidad de hacer una gira por Europa, no solo musical no solamente musical sino ideológica también. Eh abrió abrió un ciclo en los actos de apertura el cantaste del cantante vasco Fermín Muguruza cuando fue prohibido en en España, ¿no? Eh bueno, y vamos a escuchar de él dos temas del sistema eh Sonoro Escártel. Vamos a escuchar. Ahí está. Golpe a golpe se llama este tema. Vamos a escuchar de Colombia. Su tema sonoro Escarte. S S S. Con la otra oreja. escuchando por la otra oreja. Y esta escuchando también Violeta desde algún lugar de Buenos Aires. Está eh bueno, Carlos Prado también, compañero periodista de de la tribu eh Bueno, y se me pone a a discutir Gabriel Cabreja, dice, eso es un crítico duro, no estás haciendo historia y escuchala las venegas. ¿Alguien diría? Dice Gabriel Cabreja, bueno, allá él, allá él y su crítica dura. Eh, Lucas Durso, el operador de este programa, me pasás una visita, por favor. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Bosos es una Alman. Sí, y con Ediciones Puntillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Sarmiento murió cuando yo estaba en la panza de mi tatarabuela. Venta anticipada con descuento a 400 pesos. Ya soy generosa, pero cuando me alcanza. La jirafa es una vaca larga. Bueno, es el anuncio de última semana de promoción del eh última semana de de de preproducción de este libro porque tiene que entrar en imprenta y esta promoción a 400 pesos, el mensaje es para Argentina, sobre todo para por ahora para Buenos Aires y Mar del Plata, donde lo vamos a presentar y a menos que nos inviten a otro lugar a presentar ese libro, ese libro se va a presentar el 4 de abril aquí en el auditorium 4 de abril aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, el maestro. Y en Buenos Aires estaremos el 25 de abril y confirmaremos el lugar. Eh bueno, y y a, bueno, el ¿sabes quién fue el primero que me compró el libro? Lucas Durso, el operador, que además me reclamó un tema, me reclamó un tema del eh, Sistema Sonores Cártel. A ver cómo suena. Se vino muy zurdito, ¿eh? Muy zurdito, Lucas Durso. ¿Dónde está ese peronismo? existe masono escártel desde Bogotá la internacional arriba los pobres del mundo y desvienen los esclavos sin pan esta otra oreja uruguaya vamos a homenajear a un tipo que cumpliría años hoy, ¿no? 85 años del nacimiento de Alfredo Citarrosa y hoy escuchamos el programa de la Retaguardia, Detrás de las Paredes eh conducidos por el amigo y compañero Cristian Media, eh un músico también que que algún día vamos a pasar algo de él, ¿sí? Vamos a hacer un programa de con la música de Cristian Media. Eh él tiene un programa de música, pero toma temas como por ejemplo hoy el cumpleaños de Alfredo Citarrosa. Y para para festejarlo vamos a escuchar una versión, una subversión de Adagio a mi país. Este himno Es un colectivo que lo canta, eh, que lo... son muchos músicos. Alejandro Galvis. El mi país. Tamara Cardoso. Qué triste esa la pobreza esa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 dolor puede marcar los alientos el siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber de la fuente clara del honor tú no perdiste la guerra a le ti er jorse no e mi país somos Mi pueblo una canción de paz Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará Que mi país somos tú do Estás escuchando desde la otra oreja. Y gracias a Sonia, a Sonia Cabral que nos eh, nos manda una sugerencia de música eh que nos presenta música desde bien al sur, ¿no? Eh primero nos llega un un mensaje de Daniela de Hijo Zona Oeste eh que está en Miramar ella. Dice, "Excelente la el tema de Citarrosa", ¿no? Bueno, y vamos a ir a Sonia Cabral que nos presenta a un músico Lito Paredes. Hola a todos, a toda la marda de Plata. Yo soy Lito Paredes. Les estoy hablando desde desde la cuenca carbonífera del río Turbio, que está ubicada acá al sudoeste de la provincia de de Santa Cruz. Acá desde el sur, del sur de nuestro país y del mundo. Quiero empezarlos a a convidar con este mi primer disco que se llama Pa seguir andando, que grabé junto a a a mi banda Salamanca Austral es un disco que consta de 10 temas, un disco que habla de las vivencias que tenemos acá en en esta región, en nuestra tierra, este y bueno, que transita por por este la vida de de un montón de gente que ha venido de distintos lugares del país y y de y de otros países y bueno, que tiene tantos ritmos justamente como esos hombres y mujeres que han venido a forjar este este este es nuestro lugar, esta Patagonia austral. Eh por eso van a encontrar, por ejemplo, un chamamé, una chacarera, un tinku, un tinku, perdón, este eh sintonías roqueras también. Eh y bueno, el, el tema que les quiero presentar ahora eh es un cuento, eh se llama El tren y y bueno, más o menos describe un poco eh el el el paso del tren por esta vida y y y por todas las vidas que transitan este este sur tan hermoso les voy a hablar de mi tren tronar pedestre hija deante Anunciando el trabajo que viene de abajo y abajo a devolver. Es el tren de la luz. Pra uh, uh, uh. son de una vía y de todas las vidas acá en el sur. Es el tren vapor që kamilla a karavol pido con la canción con la que finaliza el disco que es una chacarera y se llama Chacarera de los Mineros. La letra es de Edgardo Bojardo y la música es de de Rubén Cruz, un gran músico tucumano. Eh para mí es un honor por estos dos grandes músicos. Este y bueno, Eduardo Bojardo me enseñó a tocar la guitarra cuando yo tenía unos unos 9 o 10 años y hoy es el productor general de del disco. Eh, bueno, les quiero dejar un gran un gran este saludo a toda la audiencia de La Otra Oreja. Este, un gracias enorme a, a Edu. Te mando un abrazo también este grandísimo, gracias por el por el espacio. Les comento que nos pueden escuchar por por YouTube y por Spotify y bueno, esperamos seguir este en contacto y ojalá que Que en algún momento nos podamos encontrar este personalmente. Muchas gracias. Este y un gran abrazo de vuelta de acá desde el sur de desde la Patagonia austral. Bien entre de la tierra, déjame pasar que tengo changuitos para alimentar. Njërën njërën njërë njërën njërë, njërë njërë. Señoras y señores, soy minero, tengo oficio y voluntad, y ando buscando en río turbio la blanca flor del jornal. Tengo brazos carboneros, prisa por ganarme el pan, y una cuchillo en el alma que me ayuda a trabajar. No me apeno, ni me enfermo, ni le temo al socavón, será por eso que tengo de quebrar. Y así se va, listo, Paredes. Gracias a Sonia Cabral que seguimos esperando nuevos músicos, músicos que desconocemos en estas geografías, pero que hacen su música. Eh, ¿hay algún mensaje ahora alguna cortilita? No. Eh, pero nos vamos ya. Viene otro programa, ¿no? A ver. Eso se termina la otra oreja. Sí, sí, sí, Lara se termina la otra oreja y no hablamos hoy con Río, ¿no? Pero bueno, lo haremos la próxima. Eh vamos a escuchar una versión también de Skell de la Patagonia Austral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 Se que da la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Santa Clara se despierta